Y así damos comienzo al programa 493 de La Otra Oreja, gracias a la operación eh, psicotécnica y mm, tecnológicamente, arquitectónicamente hablando, de Sebastián Piantoni eh, de los buenos, ¿no? Piantoni de los buenos, ¿no? Este, bueno, eh, y estamos acompañados, ¿cómo le va, C.P.? ¿Cómo estás, querido Edu? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Eh, Todo bien, ¿no? Bien, bien. Muy contento de estar acá en La Feliz, dando unos paseos. Y qué mejor que venir a visitarte a esta radio maravillosa que tenés. Eh, bien, sí. Calcula que esta emisión se remite por 148 radios de América y una de Europa. ¿no? De, de Italia. Eh, Bueno, eh, así que nos están escuchando no solamente en directo eh, por eh, Radio de la Azotea, sino por las 148 radios que algún día enumeraremos. Eh, nos tomaremos un día para, para enumerarlas, ¿no? Pero bueno. Bueno, este. Tenemos un anuncio, ¿sí? de la Gorda Nelly. La Gorda Nelly es una, una murga maravillosa compuesta absolutamente por mujeres, porque eh, bueno, las murgas de estilo uruguaya normalmente eran de hombres, suelen ser de hombres, y alguna vez se mete una o dos mujeres, pero esta la Gorda Nelly es una murga absolutamente de mujeres. Somos Mutantes es una canción que de las primeras que hicimos con la murga, y un poco nos genera un poco de identidad también en, en el momento en el que surgió y en las luchas que fuimos acompañando a lo largo de todo este tiempo, así que si las queremos compartir eh, la pueden encontrar en YouTube, así que les dejamos esta canción que se llama Somos Mutantes. Somos la fuerza de todo el pasado y del futuro que está por llegar. Somos tu hermana, tu abuela, tu hija, tu compañera que marchará Soy Mumi de morda la Borda, Nelly y les queríamos invitar este jueves 23. Vamos a estar haciendo la última función de descarte en el Centro Cultural Villa Victoria a las 21 horas. Y la entrada está a 600 pesos, así que queríamos hacerles llegar la invitación por medio de acá de La Otra Oreja. Muchísimas gracias, así que bueno, les esperamos. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. Sepe, ¿Qué, ¿qué es Sudor Marica? Sudor Marica es una banda de cumbia piquetera subversiva Marica, Torta, Traba Que nace en el 2015 eh, Al principio de una forma graciosa Fue un encuentro entre maricas eh, Que le querían regalar a un amigo en un matrimonio igualitario Unas canciones para pasarla bien uh -huh. eh, Y en ese contexto se empiezan a juntar las... La, las diferentes personalidades que hoy integran, después de tanto tiempo, Sudar Marica. Una banda de cumbia, marica, torta, traba, uh -huh. trans, sudaca. Bien, este, ¿y qué trajiste para compartir... Eh, hoy traje para compartir el primer tema de nuestro segundo disco Que se llama, el segundo disco se llama Populismo Rosa Y abre con el tema de la revuelta popular Que un poco charlando con vos, Edu, en esta hermosa ciudad eh, Hablamos de Lili downes y tiene la, la introducción, es de ella uh -huh. Así que tenía ganas de compartirla con vos y con todos los oyentes Escuchamos entonces, Sudor Marica Sudmarica con CP acá en el estudio de la radio de la azotea. Lo escuchamos por la otra oreja. Seguimos mirando como pasan los días, no sobran razones para putear esta vida yendo de yuta la calle, su bajón. Otra viva no parece. Se dura la economía, la deuda, no para otra traba que asesinan por correr el negrito, nunca disparó Mejor me voy actor, me voy con mis amigues. t realidad que no se banca más es tipo que estálleemos la revuelta popular ya no, no malcato no pensamos hace rato porque somos desacatos somos lucha somos barrio como dice eso yo no queremos ser más de esta humanidad Ya no más maltrato, no cansamos hace rato Porque somos desacatos, somos luchas, somos barrio Como dice Susy lo no queremos ser más tu humanidad Solo no da risa que se calle se buffé la gente que esclaviza el deseo y nuestra vida exhacemos nueva forma de buscar otra salida para que haya más comida y no más represión Y estoy embroncado El suelo ya no alcanza las ganancias son del mercado ¿Por qué? la revuelta popular que ha llegó a temblar Será la línea radio la que nos hará tubar ya notato no cansamos no hace rato porque somos desacato somos lucha somos barrio como dice sus y yo, no queremos ser más en tu humanidad Ya no más ma, maltrato, no cansamos hace rato porque somos desacatos, somos luchas, somos barrios, como dice su sisón, no queremos ser más en humanidad, no queremos ser más en tu humanidad. Y mandamos un beso grande a Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que está escuchando este programón, dices. Todavía, bueno, recién iniciamos este programón. Pensamos que es un programón. Pero ya te conocen, Edu. Eh, algunos, algunos. <risas> este, a, a veces sale bien. Eh, ¿Por qué viniste acá a Mar del Plata? Edu, querido, vine a Mar del Plata Vine con, con un montón de amigos y familia en esta ocasión Porque no todo es alegría siempre uh -huh. Nos tocó despedir un amigo, a un hermano eh, Que partió al otro plano Y vinimos a hacer la última despedida Él falleció, el frito, Alfredo Alfredo Gachi, el trompetista de la joven Warrior Un gran amigo, un hermano de toda la vida Falleció hace poquito tiempo Y hoy vinimos a hacer estos días Aprovechamos el fin de largo Para venir a hacer como la despedida de sus cenizas, que, bueno, tuve la familia y otros amigues que consideraron que este era un hermoso lugar para hacerlo. Nos fuimos a Santa Clara y hicimos un hasta luego con, con nuestro hermano, el trompeta, el frito, uh -huh. y estuvimos todos juntos en una ceremonia íntima, una despedida, una fiesta, que transformamos en una fiesta, por suerte. Uh -huh. Esta despedida dolorosa pudimos... Pudimos encontrarnos desde un lugar más amoroso, con humor, con música, y quería, quería compartirlo, quería nos dejó muchísima música, además de un montón de anécdotas y, y, y cosas muy divertidas que vivimos con él, experiencia, sabiduría, nos dejó muchísima, muchísima, muchísima música, y tenía ganas de compartirla, de que se empiece, que, que siga... Fluyendo como el aire de esa trompeta que uh -huh. siempre tocó. Que sigue sonando, ¿no? Y él fue trompetista de la Joven Warrior, un grupo que escuché en sus inicios, hace como 10 años. Sí. Este, tsunami, Los Niños y Los Locos, Puerta Fácil, Los Concejales también, ¿no? Eh, trompetista de varias bandas. Sí, un músico completamente multifacético que abarcaba de todo tipo de género, cumbia, funk, jazz, uh -huh. rock, eh, y que yo he tenido el privilegio y la suerte de, de poder tocar con él durante muchísimos años en, en varios de los proyectos que recién tocaste, fundamentalmente en la Joven Warrior y en Tsunami, que son dos bandas que, que, la, que, que estamos desde los comienzos, con, estuvimos con el Frito desde el comienzo, Con Alfredo Tuvimos la posibilidad De viajar a Europa Trabajamos en un crucero Hicimos música En todos lados En Brasil En Uruguay Y con la Joven Warrior Que bueno Que es una banda Que ya tiene Más de 15 años Y uh -huh. que en los escenarios Porteños En Buenos Aires Específicamente Y en muchísimos lugares Del país Ha tenido la suerte También de, de presentarse Y hemos tenido el, el, el grandioso privilegio De haber podido Compartir La música Con Alfredo Que uh -huh. nos ha dejado Cualquier un sinfín De melodías eh, Con su trompeta inolvidables. Eh, ¿Qué es Carteles? Carteles es un, uno de los últimos temas que saca la Joven Warrior de forma single después de sus tres discos que tiene editados de forma autogestiva e independiente. Carteles es un tema desgarrador que tiene un solo de trompeta que cuando lo escuchen van a saber de quién está, van a estar escuchando al Frito en uno de sus mejores momentos, así que lo podemos escuchar. Llueven Carteles estado de shock Acciones de la realidad con mensajes puros quiero mm -hmm. bien Mucha Data, ¿qué es Mucha Data? Es una banda de rock de los niños y los locos, una de las grandes agrupaciones más eh, desconocidas de todo el mundo, pero con la mejor música que hayas escuchado. Ahí está, con el frito. Mucha Data, por la otro deja. acios a volar hay una ciudad y todos están Jime formación Escuchen este solo de trompeta rockero de frito Flor de los Lindos Campos Puerta Fácil ¿Qué es eso? Puerta Fácil Una agrupación también De Buenos Aires Y de Chile Con, gen, con músicos de toda Latinoamérica Que acá lo tenemos Sonando el frito También está Sofi Quiroz El Roldo Juan Un montón de amigas Que se lo, también acompañaron El frito En esta En esta Bosa Rioplatense Podríamos decir Ahí está El frito En la Puerta Fácil Haciendo La Flor de los Lindos Campos la ciudad, Y aquí no están. La busco por toda la ciudad y aquí no está me dice que olvide su querer que ha muerto ya me dice que olvide su querer que ha muerto ya pero yo sigo con la esperanza de que no me moriré Si que yo la vuelvo a ver pero yo sigo sin que yo la vuelva a ver a dónde está la flor de los lindos campos ¿a dónde está la flor de los lindos campos?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 Propetita ya no quiere cantar lo que quiere una flopa puede gozar dónde está la flor de los lindos campos sepe por haber compartido la, la música este que, que, que se comparten la, la música no este bueno uh, y que alfredo eh, el frito siga siga sonando no sí sí sí totalmente por eso estoy muy contento de de poder, digo, en hacer esta suerte de homenaje uh -huh. Ayer eh, hicimos una, una, una despedida intermedia, ¿no? Porque ya nos vamos a volver a encontrar en algún lado Quién sabe dónde Y poder hacer vibrar su música Que siga sonando su trompeta Para, para mí es un, es un orgullo Porque ah, su música siempre ha sido maravillosa Tanto como él Y bueno, es muy emocionante para mí Poder estar acá A un día de haber esparcido eh, sus cenizas <risa> En este hermoso lugar uh -huh. el que siga sonando su música acá eh...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 Eh, Podemos leer los mensajes en este momento. Por supuestamente. Bien, eh, vamos a eh, está Andrea, está Pablo Cala desde Colombia, Isa de la Plata, este que dice un gran, un gran abrazo y mucha fuerza, qué linda la música que se está escuchando. Raúl González, el bibliotecario de Buenos Aires, Rocío desde Guanajuato, en México. Eh, Gabriel Cabrejas dice, estamos escuchando, Murguemos, no sé cuál sería el, el verbo, ¿no? Pero la Gorda Nelly. Con la Gorda Nelly eh, reiteramos que la Gorda Nelly va a estar. El jueves en la Villa Victoria acá en Mar del Plata. Perfectamente. Bueno, está Gustavo Chávez Pavón desde México el muralista que van a hacer una intervención maravillosa en, en el Distrito Federal Carmen Capdevila de Bigla desde Neuquén... Andrea Chulac desde desde Buenos Aires, desde Mar del Plata, Andrea Chulac, Analia Rivadera desde desde Buenos Aires. María José Rodríguez desde Uruguay, escuchando la otra oreja también. Eh, saludamos a, a Tati Almeida y, y tenemos más mensajes. Eh, sí, eh, bueno, vamos a la música entonces. Pues algo, puedes poner un poquito de música. Bueno, es lo que dije. Pasamos más música entonces. Este, bueno, y gracias a, a, a, la, a la uruguaya, eh, Majo, eh, que nos hizo el contacto con, con Mochi, esta uruguaya maravillosa, eh, uruguaya, uruguaye, eh, esta oriental, este oriental cantante. ¿Escuchamos? A pedirle a la memoria los retazos de mi pueblo, porque pueblo que no olvida jamás podrá hacerse sombra, porque pueblo que no olvida Yo pondré las melodías en la calle, porque Ai, teme a las ideas, al abrazo y al encuentro, mi voz es el manifiesto de las almas que no vemos, esperando a ser nombradas en la memoria del pueblo. Transforma en billetera, a barrer por los rincones de dos siglos de torpezas, abrazar a mis amigos, combatiendo la ceguera. Voy a fe și y los corazones labran, son idénticas las almas, aunque no podamos verlo, nuestra me están recriminando que no saludé a Norita y a Mirta Baravalle, a Norita Cortiñas, Madre del Plaza de Mayo, que ellas siempre escuchan el, el programa. Este, gracias Isa de La Plata por recordarlas. este Sí, oyentas. Y Marisa también, ¿eh? Marisa eh, con Norita que escucha el programa. Bueno, eh, hola Agustín. ¿Cómo andas Eduardo? ¿Qué tal? Mi, mil años que no nos veíamos. Este, vos eras así joven. Es. <ríe> este, yo también era joven. Eh, con tus primos, ¿no? Eh, en las animaciones allá en Vicente López. Un beso a Marina, a Silvia, a Cristina, por supuesto. Y a tu viejo. A Homero, así Homero, es. Homero, el gran Homero. Este. ¿Y qué haces por acá? Con una y... guitarra en la mano. Bueno, el, el otro día presenté mi, mi concierto de, de Agustín Luna en uh -huh. eh, Chauvin... Fue como la, el, el concierto más, el concierto solista, el único concierto solista de esta, de esta temporada Había tocado también con Marita, con Marita Moyano Que tenemos uh -huh. un dúo hace muchos años en el Argentino Y con algunos otros amigos músicos he tocado así de manera este, Sí, un poco organizada, un poco informal también uh -huh. Y como soy de Mar del Plata siempre vengo a pasar las temporadas acá Aunque, uh -huh. viva, aunque viva en San Telmo, en Buenos Aires hace como 14 años ya este el amor marplatense el metejón con Mar del Plata no se me va. Así que. Eh, bueno, algunos no se nos va y volvimos a Mar del Plata. Sí. ¿No? Este, si sí, esas cosas que tiene. Y ahí está Cepe que eh, bueno, que Paloma se va a venir a, a escuchar, ¿no? Eh, y seguramente vendrá Laura, vendrá Cepe atrás de ellos. ¿no? Bueno, bien. Este... Bueno, y... Con la guitarra, ¿qué haces Que la tenés desnuda y... Y saqué la guitarra porque... Bueno, la guitarra es... es fiel compañera. Me acompaña a todos lados y y bueno, es con lo que me presento es el, el, la pasión lo que además, lo que regula mis días yo me levanto, pongo el, la pava el mate y ya empiezo con unos, con unos ejercicios medio de calentamiento que se llaman ligados uh -huh. y que este, bueno, son de ahí con la guitarra ya eso, empiezo 15 minutos y es mi trabajo entonces y después las obras y los arreglos y las composiciones y los proyectos así que estoy ahí siempre con la guitarra Bueno, ¿y qué nos vas a presentar entonces? Y puedo tocar una, una composición mía eh, que se llama Chacarera de la Yegua. Espero Ahí vamos, con Agustín Luna por la otra oreja. Este, Muchísimas gracias. gracias. ¿Lo escuchó tu abuela este, este tema, no? Seguramente. Así es, lo escuchó mi abuela. Aprovechamos para mandarle un saludo Por también supuesto. a la abuela chiquita. Claro. Este, que está ahí seguramente con, con la tía Cristina, con uh -huh. Silvia. Eh, bueno, este, te, este tema, sí, sí, la familia siempre acompañó... Eh, En, en, este camino de la música, bueno, siempre, no sé, tengo la suerte de tener una familia como muy culta, muy comprometida, y entonces este siempre viste, haces algo de música y te fomentan. Ay, uh -huh. como toca Agustín, qué lindo esto, sí, de meterle para adelante. Además que este bueno, Silvia y Marina son músicas profesionales, ¿no? violinista uh -huh. y violonchelista, uh -huh. eso también Eh, ya es un buen punto de partida. no un poco, un poco como de, de, la, de, lo, de lo genético, vaya a saber de qué, del ambiente, y otro poco también de saber desde chico, en esta cultura que es difícil para la música, que se puede vivir, ser un profesional de la música. Si tus tías lo hacen y a uno le gusta la guitarra, ¿por qué no? Uh -huh. eh, no solamente mm, tocas aquí en Mar del Plata, en Buenos Aires, sino también te fuiste por las Europas, Sí, sí, sí. Bueno, a veces solo con la guitarra, haciendo este tipo de piezas que acabas de escuchar, a veces con un proyecto más tanguero, que es con un dúo que tengo con Luciano Tobaldi, que es un bandoneonista cantante, y, y bueno, con él tocamos en lugares tangueros, en, uh -huh. en festivales de tango, milongas, eh, presentando nuestra música. Entonces hay como dos, eh, dos o tres variantes, que es solista y... Con, con alguien más uh -huh. y mm, qué nos vas a compartir ahora no sé qué, mm, qué puede ser a ver algo de algún Marplatense mm, algún Marplatense tipo sí. Astor Piazzolla por ejemplo eh, dale dale sí sí mm -hmm. sí te iba a decir Guillermo Vilas pero no <risa> <risa> está bien Impresionante, tenés cinco dedos, ¿no? Nada más. Y está solo Agustín Luna aquí en la otra oreja. Bueno, muchas gracias. Desde Colombia dicen que qué bonito que suena esta guitarra que estamos cenando con Martín y Manuel, también está Caramelo, que están escuchando, dice, increíble, yo siempre he tocado así la guitarra, dice Pablo Cala. Sí, pero en mis sueños cuando duermo eh, eh, Claudio de la azotea también saludos desde la previa de Catupecumachu Cumachu en Gap eh, Silvia Catino escuchando la otra oreja eh, Genia desde Ituzáingo feliz Carnaval eh, bien bueno, bueno un abrazo a todos los oyentes que sí, se prenden sí bueno Ay, impresionante bien. la cantidad eh, bueno He perdido la versión que me ha mandado Marina alguna vez eh, Una subversión que hizo ella eh, Grabado tres veces de Hasta Siempre Pero no te lo vamos a pedir ahora Ahora vamos a pedirte otro tema Este, ¿qué, ¿Con qué seguimos? ¿Qué podemos, ¿Qué podemos hacer? Lo que vos quieras ¿Qué, qué? A ver, no sé, a ver de Vilas, no, no no no no. De... No sé algún algún tango, Perfecto. algún tango que vamos, que les guste, que pueda tocar así medio improvisado, no sé, lo que quieras, sí, lo, lo que lo yo que... quiera, totalmente, elijo yo, totalmente. Bueno. Este, bueno, toco un tanguito tradicional Que se llama el pollo Ricardo Ricardo, aquí estamos con Agustín Luna compartiendo la otra oreja, eh, diferente, ¿no? Siempre pasamos música donde las letras tienen, tienen un contenido social, eh, y esta vez con, con música instrumental, ¿no? Y bueno, y qué pedazo de músico que sos. Este, Gracias. Bueno, eh, nos queda mucho por, por escuchar. Eh, ¿Tenés una versión de hasta siempre? Eh, no, pero la puedo no sé, la podemos crear en el momento. A ver Perfectamente. Qué pasa. Eh, espera que me tienen que decir algo, eh, Lara. A ver, Lara, ¿qué me tenés que decir? Bueno, está La Lara se, se atragantó con la cena. Eh, eh, bueno, eh, a ver, aparece Lara, no aparece Lara. Bueno, eh, hasta siempre es una versión, una subversión de de Carlos Puebla, ¿verdad? Eh, ¿La vas a hacer cantada? No. Eh, Sepe, ¿te animás a cantarla? No, tampoco Bueno, yo no puedo por mi Por mi registro Dale Vamos, vamos con el tono Bien, bien, vamos a ¿Tenés la letra por ahí? Desde enseguida ¿A qué se ah, puede? Ah, sí, a ver Estoy conociendo a abierto acá? Estoy ah. conociendo acá este maravilloso uno no se me escuché. Voy allá ¿Estoy acá? ¿Se me oye acá? ¿Estoy? Sí, sí. Ah, bueno, estoy acá conociendo a Agustín, eh, maravillosa música, muchas gracias. gracias. Gracias. Muy bien, Edu, la verdad que te codeás con gente todo, constantemente, un músico maravilloso, personalidades ilustres de la cultura. Eh, uno intenta, intenta. Eh, soy un curioso, un compartidor. El otro día me decía, vos que sos periodista. No, yo no soy periodista. ¿Qué sos? Un compartidor, compartidor de música Y aquí seguimos compartiendo la música Y, y este programa casi siempre, en el 90% de los casos Nos despedimos con una versión de hasta siempre bueno. eh, Tenemos unas mm, 250 versiones, más o menos Bueno, tendremos una más y una. 251 ¿251? <risa> ¿Sí? Eh, este, bueno. Aprendimos, está bien de tú. Tu... Bien. Perfecto. ¿Tenés la letra ahí? Sí, señor. Bien. Hasta siempre. Aprendimos a quererte. Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso un cerco a la muerte Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che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 Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la cara transparencia de tu querida presencia comandante si va y aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Que Gracias Sebastián Piantoni En la operación psicotécnica Agustín Luna en guitarra CP en la voz y, y la vergüenza de Pablo Que me dijo que cante yo Y alguna <risa> vez metí la voz Hasta siempre Hasta la victoria siempre Okay, one more smiley, Anna.